Tantio de basura, periodismo de poca altura, di probado será fiestas del barrio de tu lado solo por y otra vez te encuentras solo sol y No pensando nada si te sientes mucho mejor Me de calla el te el machaca el jest para una balon, masę Te vacilar, al otro, estás tú pudo te de la vida real Parece que no te has parado a pensar, fuera hay un mundo, es gris, pero no hay. Buscas otro momento, entramos en prime time Empezamos de verdad con la entrevista como todas las semanas Bueno, pues bienvenidos a esta tarde de sol y de calor sí, ¿eh? Aquí sí, pero yo pensaba que moría, ¿eh? cuando venía a las 3 y media En cuanto salgamos de aquí sí, volveremos a entrar, eh no nos vamos a ir Haremos una entrevista muy larga mejor bueno, tenéis aquí toda la tarde <ríe> o sea, hasta, que el, hasta que baje el sol un poco Bueno, pues para empezar un poco, presentaros a ver dónde venís, qué hacéis, cómo llamáis Qué tocáis Bueno, somos del 29 somos todos de Barcelona, diferentes barrios, diría, ¿no? Sí, el Carmel, pero... el de la Prospe... Sobre todo, todos de, sobre todo es, hay que destacar que somos todos del East Side, de Barcelona. <risa> Eso es muy importante para nosotros. <risa> bueno, tocamos... No sé, nos gusta llamarle hardcore, ya no sabemos lo que es el hardcore muy bien, pero bueno, algo así, ¿no? Es muy difícil poner... Se sí, parece más a esto que al sí. pop británico de los 70, pero... Es muy, la verdad es que nos cuesta mucho Poner estilos, yo personalmente Para mí los estilos de música son Rock, metal, rumba y hardcore Bueno, hay muchos más Porque decir, la gente sabe un montón de No, este grupo es hardcore no sé qué pues hardcore, hardcore, rumba, ¿cuándo? metal, difusión Exacto. Hay tantas mezclas ya Que <risa> ca casi parece que cada grupo Hace un estilo propio y Simplemente decimos que hardcore Y mucha gente nos dice que hacemos hardcore De un lado o hardcore de la del otro Pero realmente Nos la pela bastante. Sí, sí, sí no saben. No me encantéis lo que os sale. Sí, gracias, sí sí sí. Y... sí, sí. Y sí, y sí. Quedaba el de Nabo, pero si sí del alma mejor. Sí, queda más bonito. <ríe> y bueno, no sé, para adelantarnos, no sé, son un grupo de Sick noise, de Barcelona, como ha dicho el Josep, no me acompañe. Son dos guitarras, un bash, una batería y mm. un cantán, sin que no toquen un instrumento un solista. Y, pues, sí, y ya ¿no? está, y tu para tu toca la guitarra rica no sé. y el otro grita, ¿eh? sí. Básicamente es eso. Sí. sí, grita mucho el Jordi el cantante, es en... verdad. Coneixem... desde el cole. ¿No? Sí, sí, sí. Y sí. time qué? Ya Anem... casi ocho años antes lo hablábamos, que sí. estamos ahí entre siete y ocho. Anem cap al el año. ¿Y si es tanto tiempo o para eh? hacer esto? sí. Son años, eh. Sí. Son bastante años. Bueno, también... ¿Cómo, ¿Cómo os queréis, no? Eh? Nos sí, queremos nos mucho. Dormir, ¿eh? ese, ese odio que, que parece que tengamos a hacer los dos mismos es fingido solo. Pero ya nos queremos mucho. Sí, sí. No, la verdad es que por vuit años y igual, la mitad al principio va a comenzar el grupo. Y hemos grupo grupos ahora que comienzan una idea fixa de no me ha fechado no me ha feo otra realmente nosotras vamos a comenzar al inicio no me va a explicar listo bien no no pues sí ens, ens va nos va a costar sí. trobarlos trobarnos o vamos a pillar una mica de d aquí y de allá y al final ven vence algo que no sé sí. cada y sí. es, ya está cuesta definirlo porque llevamos mucho tiempo Clar. tirando de muchos estilos y cogiendo muchas influencias y bueno pues eso hardcore sí. <laughs> vamos a comenzar a la escuela de música alguns notes de components a la sortida de així. allà a època escoltàvem... dos, guitarra. Sí, tu i jo fet, <laughs> sembla, no? I començava a fer versions de, de la música que escutavam, que aquell moment reme, bastant punk, així, americà, sí, punk, rock, sí, punk, punk rock americà. Sí, punk rock americà aquella època i van començar per aquí perquè és que i ya ja que hacían clases pues molaba volvemos a ver okay, era qué te has dado de, de tuca dos grupos hay dos componentes a la bajada no I la cosa va anar, com diu, com van a como digo con manitas unos compañes que intentan tuca al final el que en santiago más cómodos sí sí están muy explíamenes que no, no, no, no, no, no. <laughs> un día vas puerta al cantar así para probar y i... se sí, sí, quedó no, que hasta sí. hoy sí pero se después van otros a no porque era el único sí. que se sabía las letras Sí, porque sabía sabía hablar en inglés. De yeah, inglés toda la vida. O bueno, también como ya que te resulta el inglés, di y que ahora Sí, sí, van a comenzar Sí, van comenzar... Digues, digues. Pues No, no, empezamos hablando inglés y las canciones como si fuéramos a saber dónde. Sí. Y dijimos, ¿para qué? Si no lo entiende nadie ni lo entendemos nosotros, ¿eh? Exacto. Y el cantar en inglés. Claro, no, el cantar en inglés que no Juanman comenzó a escribir las letras claro, mucho más fácil dónde va a Claro, El cantar se han mucho más cómodo en cantar en castellano van a comenzar i na sí. fet cada vegada, ara actualment, les cançons noves que esten fent, cada vegada esten fent més en català i la veritat esten estan bastant contents perquè uh. vulguis que no que estil en català, s'hacen se bastant poc i no sé, crec que ho estan Sí, eren cariño cariñosos es... pop. O sigues, sí. estan bastant bé perquè i això eu ha... graduit tampoc ens hem plantejat de Sí, fer realment no, ha sido bastant a cantar que és realment les lletres, ara actualment les que he totes les últimes les fa el sol, perquè no voy a llegar, no no partir, no por sentir No pasa sentirme muy guay, pero yo sabe dir. escribir, yo no, creo que así. no barco no, cree que las famolvesas y al final sí, sí si sí, que les ajudem a Josep, bueno, el que no, estic senyalant com si ens valles igual ara mateix, Al ¿vale? el Sr <sió> de de la esquina. jo fa dietes, però no no sé format cançó no sembla també com el Jordi. Fa més les idees automàticament. les idees una mica de poesia a vegades i el Jordi cançons o simplement idees Jo sempre que intento dir a la gent que les lletres que después hacen publicidad bien hecha, bueno, publicidad de Albatcam, de Albankam, decía el nuestro grupo que están todas las y otras allá y recomiendo muy que las descarguen porque son letras están muy bien, realmente son ya muchas la crítica social o cosas así, pero no están directa y no sé, está bastante poético, no sé cómo decirlo. ah poético, o sea, intentais transmitir con la letra. Bueno, intentamos y a ver transmitir un poco el, el último CD de Citara en Trilocus. Eh, juego un poco con el el yugo al que Poco a poco vamos viendo que estamos sometidos, tanto por el sistema como por otras organizaciones. No, que todo es el sistema al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno... Sí. Eh, pues eso, un poco a transmitir esa sensación y un poco de buscar también momentos de libertad dentro del sistema que a veces son difíciles de encontrar y nos vamos, no sé, no sé cómo explicarlo yeah. nos vamos como el alma o el espíritu, como queráis, de llamar, se te va como encogiendo ¿no? y te quedas pues, bastante miserable yeah. y buscar esos momentos de libertad también dentro del sistema yo, yo, yo también siempre digo que se lean las letras porque sé que el estilo de música Si no estás acostumbrado a escuchar hardcore, no te de con nada. el gutural sobre todo, no entiendes lo que dice. Uh, si, cuando estás, si estás acostumbrado a ello, lo nuestro grupo comparado con otros se entiende bastante bien. Por eso digo mucho que lean las letras porque realmente están está muy bien y, y no sé, y toda la crítica que hace, está, la verdad es que hace de reflexionar y no sé, está bien. ¿Y la melodía las melodías cómo surgen? ¿Después de la letra o antes? Antes, antes. Normalmente antes. Sí. Finalmente, Albert, el batería... Viene... Es aburrimiento en casa. Y... Sí. Viene con una idea, con un riff de guitarra así, molón, Exacto. y se expande a partir sí. de aquí. Sí, depende Al Albert, la verdad es que tenemos mucha suerte de tenerlo, porque... O sea, está aquí, eh, que lo sepáis. El de en medio de la mesa. Sí, sí. no, tenemos mucha suerte porque realmente, hay que decirlo, es un... Es muy bueno. <risa> no, o sea, las oh, cosas... tío, qué la, las sí, cosas, Es verdad, es verdad, ¿no? Pero no bueno de rollo musicalmente, que se, hay gente que se da mejor, hay gente que se da peor, ¿sabes? Sí. Pues eso, tenemos mucha suerte porque él tiene, viene con ideas bastante claras y muy buenas realmente y, y luego ya en el local ya empezamos a, bueno, no improvisar, sino empezamos con un trozo y a ver cómo seguimos, a ver cómo continuamos... Y al cap de la fita también es lo único que de esta patita hace clases, de música, de TOT. Y es que tú tomamos más instrumentos. Yo voy a intentar pero. Cualquier instrumento que le pongas a las manos lo toca, y lo toca mejor que tú, seguramente. Da bastante asco en este. Ahora lo a pegar cuando salga. Cuando llegamos tú, decimos a cualquier oyente que está escuchando, le retamos a que venga aquí y le si y toca mejor. No, bueno. Quiero volver a casa, tranquilamente. Una patita antes de llegar, ¿eh? Es que perder el grupo, le van a hacer una oferta a partir de ahora. <risa> ya, eso, es el, eso es el problema, eso es el que estamos intentando evitar. Y hay grupos paralelos ¿eh? por el medio y ya cuesta. Ahora. Parto, parto piernas cuando quieren que toquen otro grupo. Pero... Bueno, pues ya está, ¿no? Pues los, nada. No entendemos más. ¿no? Sí. Vaya, cada pregunta que nos hacen, estamos 5 minutos contestando. La verdad es que no Vosotros tienen nada que ver, ¿eh? ¿eh? Sí, ¿sí? tenéis sí, el sí, tiempo y... eh, Sí, si da gusto. ¿Dónde ensayáis ahora? Eh, en la Berreda, en Tom Music, es un, bueno, un edificio que está lleno de locales y. Posteria típic... Barcelona en Sí, ahí. es típica nave industrial. Que, <risa> que cuesta una pasta, pero bueno. Sí. Alguien tuvo la genial idea, la verdad. Es un buen negocio. Coger una nave industrial y seccionarla en locales de pladur tal cual, sonorizados. Estoy haciendo comillas, está haciendo comillas, pero bueno. No insonorizados, sonorizados. Sonorizados. Sí, sí. No vamos a decir, no he dicho insonorizados. Muy bien el detalle. Ese. <risa> no, pero a ver, está bien porque es local 24 horas. Tenemos llaves es como nuestra casa no es como cuando empezábamos íbamos empezamos en un centro cívico de Marina que íbamos mm, Qué por ah oh, bueno sí claro eso es mucho más a un antes. euro ochenta ahora Exacto, en mi barrio <laughs> el Carmelo sí Joder. pero bueno que siempre hemos sido eso a centros cívicos que hacen muchos books de ensayo y eso por muy preu, precio entran allá pero claro cuando comenzas a avanzar mal grupo a ver ahora que la cosa va que no era un mes cada después de hacer música i provar coses, don va a començar un font project més gran, pues van ens van plantejar d'afrontar un local propi, perquè també et compres material propi, amplis, per partout, no sé què, clara, al box de sax són el material tocas amb el que amb el que ja ja, compartit. Exacte. I ja vas, pues no sé, van fer el pas. Remen va ser un pas bastant important per al grup, perquè clara, ja és és tot, és un altre món, perquè vas allà Les hores vulguis, les vulguis, molt, a estar as horas que vulgues, digas que vulgues y avanzas mal, realmente. todas formas tendrían que el, el local a nuestras subs, porque si no, sí. ja, no se va no, no. Ah, <laughs> es que, a sacar. Eso dicho, le que el batería que hemos obligarlo que parli, porque si no no porle más. Cuéntate, <laughs> no, cuéntate algo, hombre, cuéntate algo. <laughs> sí, me cuento un chiste ahí, que que no he comentado, pero que ya ja, a, i, i bueno, a la división este más asianto Tomufai era por supuesto que a local, pero bueno, como que es 24 horas 7 días a la semana, tres sesiones de 5 días, pues no hay problema. Claro, pot, però... al locals vulguis que no son grans y bueno. Igual menos caro, eh? todo se dice. Sí. Pero estamos Barcelona. Lleváis ja tiempo, ¿no? Ya ja en este local. 3 años? Sí, casi 3 años. Yo diría más como Me cuanta cuando estaba bastante buit, todo plagado y ahora está todo ple. Y mm. han no más mis plantas y tal. Sí, han comenzado, ¿no? Bueno. ¿Y cuántos CDs tenéis ya? CDs. ¿CDs tenemos? Dos. dos. Una maqueta mm. antes. Dos. Maquetas. Una. Esta... Una, una, una, no está una está escondida, Bajo llave. Vamos a decir dos. La primera de todas. La primera. Que si era 6 del 6 del 6, nada más digo eso. Joder. Diabólica Así que todo. no, podríamos decir que tenemos que una maqueta y dos CDs. Sí. sí. Sí. Pues fuimos a grabar una maqueta a Madrid, José, no con Bueno, Madrid, Madrid. Bueno, Madrid. en Eugena, todo hay que decirlo Fuera de Madrid, ya no era un pueblo que no, no sale ni en el Google Maps. Tías, tías. Bueno. No, pues eso que una una maqueta a Madrid, yo que sé, 17-18 años, diría. Sí, Y bueno, a partir de allá, ya ja ensvem proves a que el próximo trabajo que Dreyas fos més... Bueno. Mi studi jest sí. Tam też w unas condiciones bastante ja. la primera To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. va jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To va, sorgir, i ens va trobar un col·lega que Casa alquilada. Lo que pasa es que me está y que aquí que aparecer en el Palace eso algunos, cosas, ¿sí? el Claro, bueno, claro Mola muy poco. Sea, a mí me mola mucho el cruce y nosotros movemos, nos movemos mucho por casas ocupadas y tal. Y, y la verdad es que si creemos que eso era algo muy, muy decadente es porque sabemos de lo que hablamos. Era ¿eh? un, un sitio bastante. <risa> sí, sí. No sé. Bueno, los chicos no. ¿Qué <risa> <risa> y si nos podemos hablar de esto? Es que si dijéramos, que dijéramos <risa> lo que estamos pensando. <risa> No a, no a ver, fue... mal la cosa. ¿o? No, no, si sí, realmente la no, experiencia fue muy buena, pero porque eso teníamos 18 años, éramos estábamos teníamos mucha ilusión y íbamos a muerte, nos daba igual. Todos día borrachos no había nada más que hacer. Claro. No, a ver, la experiencia fue muy buena, nos trataron muy bien, realmente. Ahí van van van grabar ya Teníamos montado un estudio, así bastante bastante improvisado. Pero bueno, van con un... la cosa es que eran a de muy baratos sí, y tan barato que van a tener que sortir a Barcelona. A Fauna vio, que abnama vio, imagina el lugar donde nos sortí. Y ramen Ramen va ser... a ser. tampoco puedes playar, no, porque. No, bueno, va a ser una buena primera maqueta. Pues sí. siempre propusimos que al segundo trabajo de mes. Bueno, no sé si di mes a presupuesto, no, porque a últim al último celo en grabada en local. Sí. Y son. Bueno, sim... uh... sí, ¿Es el sí, sí, que me llora? Simplemente. Seduit yourself. Simplemente que, que... que son es mes, bueno, mes me llora no, a nadie. Son ¡Van mejor! Que eso no es eso Y va, vamos a a ir a un estudio de grabación Vamos a RIP Records No intenté buscar porque ya no existes No va a ser culpa nuestra ¿eh? Y vamos a grabar allá y ya Y ¿eh? bueno, y nos dejamos la pasta y tampoco fue sí. para tanto No, realmente no Pero bueno, bueno vamos... aprender cómo, cómo sí, sí. es el proceso de Exacto. grabar y editar un CD Y después ya nos, nos pusimos a hacerlo claro. Y nos fue bastante mejor Y Siempre... solo a nivel económico sino y a nivel también de ideales nos gusta hacerlas nosotros mismos y aparte también pues eso presupuesto mucho más barato y nosotros también el, el hecho de que si conoces el estilo a la hora de producirlo editarlo lo haces mucho mejor que si claro. por mucho que te gastes la pasta si el productor eh, claro si no tiene te nada te que hacer ¿no? o yo prefiero algo pues va a sonar fatal igual Ahora a ver no tú no vas no vas una malamente al estudio simplemente que persona com ens ha gres agradat, es que gastar molt de més temps i paga molt més diners. I és el, és és pres que es paguen per aquí a Barcelona, saps? Reven ens va gravar al Pol, bueno, és el, el baixista manifestos o i sigui, lesen sap de que va l'estiu a bueno, coneixar al grup. I sabia, és que diu el Josep sí que està bé que el tècnic sí que ens sabia de que anava el rollo i bueno, el va fer un millo que que va poder fer, però no tenes que vam estar clara, però la cosa és això, és que graven a estudi a Barcelona i Rodalías Small car y por eso la segunda vagada donde se hizo un local para bueno chupadillas muy rápido vamos a ir a batir y de que han semanas bastante la pregunta no sé qué y no me recuerdo de que nos habéis preguntado vamos a contar lo que queráis vale, vale. así me no importa. y el primer instrumento cómo surgió en vuestras manos sabes cómo elegisteis toco esto primer instrumento Vamos uno a uno. empieza el batería, que seguro que tiene una larga historia. No bueno, lo creo. Supongo que mi madre me vería ahí dando porrazos a todos lados. <risa> Apunta a la casa de batería, venga, Y eso, y luego... el piano también, fue. Pero luego empezaste en la escuela a hacer solfeo, ¿y si no? O, sí, pues, o, o, sabes, pues o, o vas sí. a al aula directamente, o no? Sí, sí, sí feo batería, piano. Pero la batería tengo que esperar a crecer un poco, era demasiado pequeño, que no llegaba al bombo. ¿sí? <risa> <risa> Imagínate, al el percal. Y dice piano, luego batería y estuve un tiempo, luego dejé de hacer clases cogí la guitarra en casa y luego el bajo sí, sí, y bueno, tiras millas, ¿no? Joder, sí, sí es un acento yo La patit muchos padres me van apuntar a una escuela clásica de música, tocaba el violí y va a hacer clases de solfeig can lo típico que fas la me como extraescolar en el porque muchos padres pensaban que eso de la música inter... molt te ayuda mola a desemburparar intelectualmente i jo encara ho m'entenc bon. no, sí, te que no, te, no, te rius no. cabron no, no. <laughs> no, no, i, no? i ho continuo pensant si jo si no. algun dia no. tinc un fill l'apuntaré a classe de música perquè crec que amb la música es desenvolupava una part del servei que... o bueno, no sé com dir-ho que... no sé. i, ara, i des... jo després vaig deixar l'escola aquesta i em vaig apuntar a fer la mateixa escola que el bateria, m'ho compani que acaba parlar i all... per això allà vam, vam començar i vaig passar la guitarra elèctrica tens ha passat per l'acústica ni la clàssica que tu tens distorsió directa que tu te van deia coses a ja, no tens que empezar con la espanyola ja no Español no <tos> bueno i jo vaig començar al baix eh, a no sé, a ja 13 14 anys vaig començar a fer classes i una mica de surfets però bueno vaig deixar aviat i vaig veure que potser havol grup que més que només fem classes o, o sense fer surfeig, sense. i bueno tot Eh, es o sea, te de hecho se nota que no tengo, que no tengo formación No, no, no, no te creas no te, no te no que se nota tan, tan, tanto La guitarra, la otra guitarra tampoco tiene formación Te hace bastante bien también Sí, eso de la formación la formación La vida ya te enseña es suficiente maravilla que que igual fons, Que esta es una nara Esa porque... sí. es la es es es pregunta un... que te iba a hacer es, Bastado es tú estas canciones es, que me estás poniendo Es, me es, eso, es que esto es el final del el CD. CD Explica, explica. Que, que suele, un día suele. se nos fue la perola es increíble. Voy <risa> bueno, a darte cuenta va la cosa. Espera, espera, ahora viene lo bueno. Paciencia. Pero yo he local tenemos un casetone de hace un puño de años que se encontró un colega en la basura, algún desalmado lo tiró un de decir que es un piano de estos eléctricos sí, sí, bueno, casetone todavía bueno, alguien no lo sabe y bueno, con esto siempre nos atrapábamos ahí en el local haciendo el gilipollas y un día después de grabar pusimos ahí el micro al aire tomamos un porro cada uno y lo primero que salió fue eso y lo pusimos ahí fue bastante progresado, Tochadi. Que Albert l'altre dia comentava que a veces es no? Ah, sí, sí, moment? Has cultat fora dels efectes de les drogues, encara que no han d'usdruquem oficialment. No, sona tan bé com, com ells ho sentien. <grabajamo> Però, bueno, és un final diferent a que sembla fa ficar com un bonus track o algo així. Sí, algo original ¿no? Sí, alguna cosa original que... Y sí, de... gratuita vale, La verdad es que lo que mola ¿no? Las picadillas estas así curiosas Sí, está guay Porque encima claro. se nota que es el primer intento ¿eh? Con las notas ahí desafinadas Sin saber pero que lo... estás tocando A veces falla Se queda porque... ahí guapo No, está bien ¿Qué os voy a decir? Ponemos un temilla, ¿no? que tanto sí, lo hago, pero vamos a escuchar claramente... algo sí. Venga. Vamos a poner SQQS Bueno, sí, decir que Ser quien quieras que seas ah, no, Ser no. quien quieras ser Exacto, Exacto. ser quien quieras ser ¿De qué trata este tema? Antes pues... de ponerlo bueno lo dice bastante, ¿no? Sé quién quiera ser ¿no? Sí, nada, que no te dejes influenciar Por lo que diga la gente o lo que déndose más Que hagas lo que a ti te parece Bien o correcto y que Así serás más feliz A o... nadie tienes que convencer mm. claro. no, también, Por nada, la gente claro. y, y por lo que Se Pero, lo puede llamar un poco el Australia. mainstream Que Australia. es el corriente de pensamiento general ¿eh? Un poco de la mayoría Y no te dejes ir, por eso vas a ir por el mal camino te vas a joder internamente bastante En la frase que dice ahí, sé <risa> quién quiera ser, si lo puedes escuchar, sé quién quiera ser, a nadie hay que convencer. Que realmente es el, es el mensaje de la canción. Pues vamos a echarlo. Vamos a echarlo, eh. sí. Una moneda al aire, una tostada tana, que cae revés, una tirada de... Ja a Porque luchemos para la libertad de expresión. ocupemos el dial. Radio RSK al sunset puno da la FEM. ascolta radios libres. Bueno, volvemos a estar aquí en Google Palomino, la del 29. Hola. Hey. bueno pues mientras esperamos que se descargue el próximo CD. Vamos a ponernos un hipermetropía. Venga, me encanta. sí y Bueno, bueno y seguimos con las preguntas, ¿no? Sí, ya que nos lo han dicho, ¿no? ¿Eh? Que nos expliquen un poco la historia de Timmy. Ah, vale, ah Timmy. Okay. Porque si no, no voy a aguantar con la curiosidad. Que... Quería, queríamos explicar ser? la historia y luego poner el tema, pero venga, vamos a darle. Ahora ponemos el tema, tú tranqui. Tú lo explicas, Albert. Y yo, que te lo sabe muy bien. Como bueno, yo, yo te introdujo a eso. Como sí, explicaba no, Vance la primera maqueta que van a hacer Eugena a Madrid... Bastaba una urbanización, así como apartada al popla. Que no había nada. Sí, y lo único que había era una piscina, ¿vale? Y vos, claro, mientras no grababan o manchaban, tenían café algo. Hicían y muchísima caloba, que era el estío, y bueno, nos a la piscina. Y... y bueno, continúa tú, si no, que Y nada, y ahí, como no servían comida a esas horas, no hacían ya la cocina, estaba cerrada, que nos dijo. Y digo, pues vamos a hacer jarras. Y vamos, empezamos a darle ahí, hostia, hasta las 5 no volvemos a grabar, pues venga, tira. Total, que al lado había como una familia comiendo, así con un niño pequeño del rollo de cumpleaños, así muy felices. Está... Y justo al lado nosotros, allá, uno tirándose pedo y el otro... Vamos, y... que la gente se tuvo que cambiar de mesa, ¿sabes? Y fue como del rollo, hostia, le has jodido el día, Timmy, su cumpleaños. ¿eh? Exacto. Y a partir de aquí hicimos la canción chorra. de Bautizamos al niño ese que había en la fiesta de cumpleaños, Timmy, por llamarle de alguna Mare, más... Que era como más entrañable, ¿no? Sí, dime ahí más... no, El comentario de, hostia, no sé qué preguntó, al niño algo así como, ¿de dónde son estos estos esta gente? Y sí. son franceses, no les ves hablar, tío. <laughs> <laughs> y todo hablando <laughs> en catalán. Parlaban catalán y pero no se entendían. La verdad que va a ser Iràfet, y bueno, es una historia. O... Reafirmamos el odio de gente de Castilla hacia los franceses. Sí. Guay. <laughs> sí. no es una es Iràfet es una cançó que trata exactamente de de ello. I mi m'ha molt perquè, de fet, sempre... To jest zagerał. De fet, sempre toquem, és to ostatnią canso de totsch nostres concerts. Sempre facem el set list que facem. És igual, kim sigui, sempre acabem amb Timmy. Sempre? Sí, sempre. I no sé per què, va ser una mania perquè ens va agradar molt la cançó. I també a mi molt perquè dona un missatge, indo más profundidad, que a Cret a 29 pots donar un missatge molt serio o tot el que vulguis, però al final, nosaltres sempre ens intentem divertir o... O cosas que... En serio no nos define exacta Exacto. La cosa es que, ¿sabes? Sigue volviendo fer mis serio, més o y la crítica social, lo que sí, pero me ha boca rayarnos por todo lo que hasta cayé, ¿sabes? Intentar ir a La mica que no crean así, estás todo el día enfadado, tío. Exacto. No, no, no, no, travesa claro. los cojones. Sí, no, nosotros son bastante positivos han grabado todos, ¿sabes? Y una que mensaje de da al final una mica de fiesta, ¿sabes? De hablar de una historia inventada, de un en que le, le reunamos su fiesta de cumpleaños, ¿sabes? Y no es un melapismo implícito me, todo. Es una broma. Sí. Y bueno, Vámonos, sí. No, si te... realmente el, el estilo musical no implica, ¿no? Que eh, sí. la letra sea conflictiva. Exacto. Ahí vamos. Vamos a echar no? a Timmy, ¿no? Venga, Vamos a ver cómo está aquí, A ver si nos gusta. Ya ha llegado, ya ha llegado. Ya ha llegado. <laughs> Señores, volvemos a estar aquí en las ondas Jueva. Se pillaba Jueva. aquí improvisado eh? ¿Os ha gustado, Timmy? Sí, estaba hasta yo fuera de mi sitio <risa> Ay, Bueno, pues continuamos con aquí. las preguntas, ¿no? Sí Después de nuestro amigo Jueva. Timmy Venga, va, una pregunta así un poco seriosa ¿Eh? ¿Qué objetivo tenéis? ¿Como the 29? Cuando empezasteis, ¿Qué vais a hacer con vuestra puta vida? Eh? ¿Cuando empezasteis o ahora mismo, por decirlo de alguna manera? Eh, la verdad es que... Cuando empezamos ni nos planteábamos hacer conciertos, imagínate Es, es un poco difícil porque este tipo de grupos en el fondo lo que planteas un poco también es lo planteas desde un punto de vista transformador, ¿no? Y entonces si desapareciera todo lo que existe hoy en día que creemos malo como quieras llamarlo no tendríamos ningún sentido como grupo, pero bueno, existiendo lo que existe pues creo que al menos de momento tenemos objetivo ese, bueno, ese objetivo, vaya ¿no? sí, y es wow. que eso sí es, Si todo el mundo viviéramos en la utopía realizada ya no haría falta ni grupos de hardcore ni grupos de punk ni grupos de... Es sí. un poco que expresan, expresan un poco la rabia que sentimos y la impotencia Si no sí, existiera no... Es, es, es, es o... un buen canal para transmitir lo que sentimos y tal. Y no sé, también como grupo no, no, no acostumemos a, a sentarnos y hablar de a... lo que haríamos al futuro y tal. Está claro que la cosa es intentar... Fic començs concerts millor i a menys arribar com a més gent millor. Però bueno, continuar com estem portant, la veritat és que dedicar-se a un grup així en plan la cosa és que la van començar com a en plan hobby i clau portes uns anys i al final no sé, sempre Bueno, una mica més, potser. Exacte, és molt difícil dir clau que no ens podem dedicar, bueno, sí que podríem, bueno, ja din. La to, si to, tot si paral·lel menjectiu no fos tot no el que he dit abans perquè si sí hi hi els us ficabran pastons, però nosaltres intentem que nos desconsers no arribin a 3 euros. Si arriben, perquè intentem que fossin gratis, vaya. Sembra que pode. I no ens traiem massa més diners que que per pagar dietes entre cometes, de eh, mm. gasolina, transporte i coses que al, al cap de la fi el concert hasta ja. muntar-lo, però el material portem nosaltres. Ja, no ja és estempla estar portar ja. material. És a dir, sempre que fem concerts a fora Barcelona, bueno, de fet ja ja fem una mica publicitat nostra, arrestem fent, Adelanta, sí. este, Estem fent una, bueno, una gira d'estiu, que es diu la Pelans la Pelatura Tour, amb els nostres amics de Antilverter Discom, que és un grup també de hardcore de Barcelona, aquí bastante a l'estil. I rei, això lo que di al Josep, sempre això ho fem com a hobby i um. també i també no perquè... a treure ens pasta d'això. De... clar, podríem sempre que la possibilitat de, de, de, de parlar-ho i intentar dedicar-nos professionalment a això, però mai ho hem parlat i és molt difícil realment i sí, no jo, ser... crec, jo crec que seria per necessitat última, ja Exacte, que sí. estem tots. O necessitat o que realment a poc a poc nos o, o necessitat o que realment Has volfes, és bueno, no sé. Pues clape també. Ja, yeah, bueno, hauria si sí. no fos aquesta situació, si no existís aquesta situació de que ens veiem compromesos de que ara no tenim diners i no es podem mantenir o estem pròximos a la megapobresa, pues ens hauria d'obligar a cobrar els concerts. Llavors no veies tu que que paguem, bueno, nosaltres treballem per, per poder fer això, Exacte. que és més com un hobby realment. I també aquí també hi ve la complicació de patan el grup que clau tots nosaltres tenim projectes paral·lels estrouriu feines o uns altres hobbies o lo que sigui que sempre costa coordinar-me grup i cada vegada que estem ens fem ens fem més grans i madurem i, i veiem que la cosa no és simplement cada cada tarda per estar més col·legas que bueno vulguissa no sada treballar per poder assegurar viure clau i avora és difícil de combinar amb el grup i no sé sempre intentava això, ja molts grups de de l'estil de música que ja molts grups de del rollo que sí que, bueno, fan giras mundials i xi, però amena aquesta gent de l'estil de música perdan diners sempre, vull dir. Si regréssem a aquest punt seria puta mare per poder arribaria molt més gent, però al final sempre pes, sempre sempre Això és un hobby com cosa o l'altra, que has d'invertir uns diners i, i tal. I don't no ja no enraixe tu. Sí, sí. No sé, no sé, si ha quedat una mica clau, <ríe> igual. <ríe> no sé, sí, tant puta clara que que, bueno, suposo que vosotros ja ho sabeu per el mundillo en sí. Si, Tendra la scena pun potser una mica menys, però sota la scena, diguéssem, més tia hardcore amb, bueno, són poquets, bàsicament. Ai, ah, i me i me Alguns són pocs i els hardcore són encara menys i quan ens juntem encara fem alguna cosa, però sí. si no. <ríe> I també des d'aquí m'agradaria enviar missatja de que, bueno, no estiu escutant el que sigui que quin hardcore a Barcelona Ramen com a hardcore la gent no sap molt bé lo que és. La gent del hardcore es pensa que que és al punk, així però cridan encara més o que és un metal però sense en guitarreo No, vull dir, el hardcore és hardcore, sabes? I és un estil de música diferents als altres. Com sempre. Bueno, que ve de molts estils, exacte, veem, és una mescla no, de molts de, de del molts estils però evidentment. Bueno, s'ha aprenat com unir sí, de no. molts estils de. Ha derivat bastant però bueno, d'adolescents i... Sí, bené que digues, la... no? que es com al hardcore school, no? Clara, que depèn, per això diem lo depèn de quin hardcore diguis i ha gent una d'una manera o l'altra. La cosa és, no era, la... que la cosa és que com a tot, a Espanya anem retratxats respecte al resta del món, sobretot a Europa, i si surs una mica a Europa, veus que el moviment del hardcore és molt diferent, ja les gens van molt més els concerts. Jo però que sentit, no he tingut l'oportunitat de viatjar a una... A una manera de Erasmus, per sol pero bueno para Lucan de igual da consensa Rusmanes da que al hardcore no es es un estilo propio y es bueno es es un un estilo que intenta entre todos grupos de Barcelona de rodalia sin hacer fe más grande no sé, difundirlo y i... bueno, que no es pinta niuda es grupos comerciales grupos que nacen para ya triunfar, sabes que ya está bueno es es es que cojan todas las copias que han editado, se las metan en su casa, cierren con llave, se las ponga a todo volumen y ya cuando acabes eso lo tiras ahí con normal. Bueno, y sí, para un, ser un poco diplomático, si, si naces con el objetivo de sacar dinero, entonces es muy cuestionable. Pero si te has visto involucrado por lo que decíamos antes, Exacto. es cuestionable igualmente, yo creo, pero, pero bueno, desde un punto de vista de músico, entre comillas... Puedo llegar a entenderlo. Exacto. Si yo creo tú lo que digo iba sacar pasta. Yo no, yo, yo porque... creado un grupo en el de la A ver, a o no, pues es una feina mes. Hasta uh, estás trusando un art muy maco que es la música. Pero bueno, pero cuando el Josep, ya en bandas buenas, muy famosas, cobran una pasta. Pero porque yo personalmente opino que ubalan. O sea, es muy No sé. Eso es lo que. Pues, bueno, bueno, yo no sé si. Yo no sé si valen, no, pero. Bueno, valen. De todas formas. Es que, que a algún le agrada lo que digo al Giuseppe, algún típico group grupo de toda la vida que. Puedes decir nombres, sé ¿eh? que tampoco. No, no, nada. no estoy pensando en ningún en particular, sinceramente. No, algún club que te agrade y que es menos o menos famoso y tal, que veo que realmente ha comenzado desde el principio y vuelves que no se ha bañado. Dasprest, la gran mayoría, a Svenan, que odio un montón gente, a discográficas y tal, pero. No sé, si ma... sabia, no sabía, no sí, putsé. Aguant, bueno, no, algunos sé. sí, pero algunos otros bueno, aguantan, No Lo que yo estoy yo también pienso sent punt ho puc entendre. un poc entendre. És real moment que voste ten 50 anys, 40 pico i potse te plantejar la vida d'una altra forma. Exacte. Tu pots veure també opino que s'ha és inquestionable, eh, perquè mm. no depèn de l'edat el fet de prendre la vida d'una forma o d'altra, però, però que, pues, Bueno, que poc arriba a entendre. Exacte. I puc mantenendra perquè igual no es prefereixen aquestes preguntes anys en real i per dir-me algun cos diferent, però volguis que no la vida ens està fent veure les coses de, de de diferents punts de vista, no? No, sí, well, Molek Josep. La empatia buena, no? Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. no, no tens per què bueno. ad Deberíamos diferenciar un poco entre grupos comerciales del palo Claro, eso. estás refiriendo a alguien que empieza a un disco para vender ahí? Y, claro. O algún plan Spygels, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, que son grupos claro. creados yo, ya yo per, por ejemplo, hablaba, no sé, a mí personalmente, no quiero meter a grupos como Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, que a mí se pueden vender lo que quieran, pero yo lo escucho desde el principio y me parece un grupo muy bueno. De hecho, yo fui a verlos en el San Jordi el otro día y sí, bueno, ahora ya están o dónde están. Pero yo creo, sinceramente, que esta gente ha llegado donde está por la música, porque hace una música muy buena y muy diferente a todo lo que hacen. Bueno, esto es personal mía, no quiero meter en el grupo en medio, ¿sabes? Pero <risa> no, bueno. no sí. Cuando has dicho que digas pero grupos, yo, pues sí, luego, sí, he pensado, luego, luego he pensado y sí. Realmente podéis que es, es, un estilo, es un estilo muy diferente al hardcore que y tampoco, yo no solo escucho hardcore, sabes escucho he muchas cosas, y por, e por ejemplo ese grupo yo creo que son muy buenos músicos y, y yo creo que están donde están. No, y por y bastante en su momento exacto. también, bueno, y continúan innovando. Exacto, innovando. exacto. Pero un bueno. poco estancados, ahora como... Bueno, es normal también, ¿no? claro el periodo de decadencia. ¿no? Me, menos 9 FX ¿Y de la Sky? nuestro gran amigo Vamos a hablar de Sky. No, no, yo voy a mear. No de... <risa> <risa> os ocupáis esta. Bueno, no de esta. Buena respuesta. Puta. A ver, con las con guys. Contesta tú, por favor. Sky es una magnífica empresa que... No Nos ayuda a todos los músicos, barbaridad. Oye, yo antes lo contaba con estos. Yo quería comentar que, no sé si la gente lo sabe, pero Sky es una empresa privada que tú haces un grupo de música, haces música y les vas a la Sky, hola señores, quiero registrar mis canciones para protegerlas, entre comillas, de cualquier cosa, o, o que es una empresa privada que se dedica a que salga donde salga, se cobran dinero por ello. Es decir, que un músico por hacer canciones cobre por hacer esas canciones. Yo quiero, yo quiero decir esto porque hay mucha gente que se piensa que SGAE es dueña de todas las canciones del mundo. Eso no es verdad. Obviamente. ¿eh? Vale, pero es que hay mucha gente que, lo, que se lo cree. Es decir, hay gente que se cree que haces una canción con tu guitarra en tu casa y se cree que es Desgae, ¿sabes? Quiero decir esto porque hay mucha gente que alucina y dice, no, no sé qué. Y bueno. Una, dime algo, niño. <risa> No sé, te has metido tú en el fregado de esto. realidad nada, que nosotros, la, bueno, como las GAE, bueno, se han a empezado a cualquier otra. No me gusta que jueguen con la música y tal, pero bueno, la cosa es que... No sé cómo decirlo. Que no, que para nada te venden que son algo que en el fondo no. Sí. Para nada. Son... Y bueno, también pensamos nosotros bastante que los grupos de música deberían ganarse la vida si se van a ganar haciendo conciertos la música grabada en sí creemos que debería ser gratuita y un medio para promocionarse, para que la gente le guste y te venga a ver los conciertos porque la música son dos mundos de escuchar una, un grupo grabado y un grupo en directo, o sea, te puede cambiar totalmente y es, es un medio totalmente diferente, es visual y es, no sé, la gente se piensa que la música es música y no, es, no tiene nada que ver escuchar, escuchar un CD en tu casa, que ir a ver un grupo en directo y te pueden ofrecer muchísimo más y Respecto de eso, las gay no estamos de acuerdo con eso. Por eso, porque nosotros creemos que la música debería ser gratis para todos, de todos los grupos, y, y eso, y que es no se la los conciertos. Así que, Giuseppe, di algo de las gay, anda. Ya ¿Sí, vuelto a demear. O sea, bloque, habéis dicho todo ya. Como comentabais antes, también, música libre con internet, creéis que se ha abierto un nuevo universo para gente que compone que quiere crear y dar a conocer sí la y también se ha abierto un nuevo universo para la privatización y la previsión que es lo que está pasando ahora mismo sí sí pero bueno internet ofrece muchas posibilidades de puta madre sí, pero siempre hay que no hay buscar distribuir música sin ningún tipo de carga evidentemente y lo hacemos la puedes cargar gratuita La nuestra y la de millones de grupos más del estilo, evidentemente. Siempre hay que ver las cosas positivas y negativas. Como dices, es, es un campo brutal para hacer negocio, la gente que hace negocio con esto, o en el otro lado podemos ver que es grupos que gente que no tiene medios en absoluto para producir su música o distribuidoras y tal, colgarse a internet y que todo el mundo los va a conocer. De hecho, hay muchísimos casos de grupos que, sin medios que se han hecho famosos, bueno, famosos, conocidos y y que les va bien porque hacen música buena realmente, pero al no tener medios para distribuirla, no, no podía ser. Y yo creo que Internet ahí ha hecho muy bueno, porque al final llegaban a la gente los grupos que tenían pasta. Sí, es una forma más de, claro. de que te vean, ¿no? Exacto. O de hacer conciertos, o de alguna manera, ¿no? Que haga claro, de... publicidad. Claro. O sea, al principio eh, éramos bastante reticentes al spam. Pero al final hemos visto que es lo único que funciona. Bueno, un poco sí, sí, sí. spam Nos tuvimos que hacer un Facebook y todo sí. La gente eso <risa> sea, que decíamos de o sea, que decíamos la gente Claro yo no yo lo digo así igual luego no es así pero con el Facebook y tal por pues, ejemplo bueno, tenemos un Facebook del grupo Si queréis visitarlo buscan en el Google Facebook Ketaventinaus con insultos Lo que queráis da igual La cosa es eso Es que va muy bien Facebook Porque Aquí en España Parece que tienes que Casi obligar a la gente Que te venga a ver los conciertos Tienes que Enviarle dos mil post Y eventos Y mierdas Hola e Eventos y todo para, para el rollo Te obligo a venir Mueve tu culo ya del sofá Y levántate ¿Sabes? Hay mucha gente que Si no Si no le pones esas cosas en bandeja Que no Como que no se entera Ah Y bueno, después de esto, eh, vuestro escenario ideal, ¿dónde molaría tocar? Bueno, yo creo que esto varía bastante. ¿Qué Pregunta, no, ¿qué si no, sabes, pregunta más, bueno. ¿dónde molaría tocar? A mí me a molaría tocar delante de la gente, en una casa o en algún lado, ¿no? Relativamente pequeño, la verdad, que está encima de un escenario, no, no sé. Siempre nos bajamos a la que podemos del escenario. Porque sí, porque tocar en un sitio tan enorme como que habrían cuatro personas sería como muy... Ya, también. Muy decadente la cosa. El, el problema es que muchas veces cuando vas a sitios donde puedes estar a la altura del público, la sonoridad no acompaña. No, no, es una cosa que no tendría que por, por qué ser así. Pero hay muchas veces que vas a un sitio donde, donde el escenario es pequeñito y tal, y que al final no suena bien o no sé qué. A mí me encantaría eso, de estar en un en escenario pequeñito porque sonara de puta madre porque... Que vos pues, pues, quieras que no, en nuestro estilo es de mucho ruido y si la acústica no es buena, cuesta entender. y Te ahí... explota un poquillo claro. la cabeza y aparte estás tocando y no te escuchas. Exacto. No sé. Eso, ya, Eso es un plato pero... es, es, También estaría bien tocar en la playa, por ejemplo. ¿no? Sí. Un oh. concierto en la playa, dentro del agua. Ahí. No sé. No, la verdad es que sí. sí. Podríamos bueno, pues no estar ahí, ahí tranquilamente bailando, haciendo un mongolo. Podríamos llamar. Nosotros ya vamos a tocar a eso. Pues, no sé, tranquilamente. Sin estar en un escenario, sin tenerte que mirar a ver si te vas a caer o si pisas los cables de no sé quién o. Bueno. ¿Y con qué artista gustaría bueno, artista, sí. un grupo? Hostia, ¿qué sí, puede hacer un amor chico ya, fitola, eh, ¿no? la abogada? La... Yo, <risa> con, yo con los Beatles. Es <risa> imposible. <risa> no sé, sí, sí. la verdad. Pff, no sé. Yo personalmente, con todos los grupos que me gustan, que tengo en el Revolutor de M3, no sé no sé decirte ahora favoritos, que no me gusta. Tengo muchos, muchos grupos favoritos, la verdad, pero no sé. Mm. No sé. Con Kit? Sí, y con Kit y Sigofito, ¿no? Un poco. Sí, ¿no? por ejemplo. Por ejemplo, sí. por meter dos ejemplos. vamos a O Manolo cosas. Escobar también. Porque... También estaría muy bien, con Manolo Escobar. <risa> Tom, Manolo no Escobar, tiene... 2029, eh? el 29, lo petaba eso, ¿eh? Con el Fari. Bien. hay que respetarlo, pero... <risa> o es Antonio Molina, y ya tienes el concierto de Ah, madre. De tanto, vale. <risa> ¿Y tenéis alguna anécdota de, de un concierto o algún ensayo así rara o gloriosa? De, de, de ese groupies... ¿sabes? Sí. Bueno, ah, conci... no sé si... no, conciertos... No escasos. <risa> conciertos muy borrachos igual. Sí, muy, muy borrachos. Y yo, rec oh. yo, yo, yo, yo recuerdo siempre, me río un montón, estábamos tocando... El día que te tiraron la braga... Oh, ese fue muy bueno. Oh, de hecho, creo que fue ese concierto. Ah, ¿sí? Va ser yo un concert... Yo concierto no me acuerdo de nada. Va ser ya, a, a, a, ahí, ahí no va a explicarlo. Ah. Yo me acuerdo que el concert que ¿Sí? organiza el Josep, el nuestro baixista, que bueno, es bonito de un cau y al y cau va a organizar el concert. Y no, Escap. es cap. <ríe> es cap, ¿qué he No, monitor. Ah, monitor, perdona. Es una jerga aquí. Que... Somos una secta. Sí, sí. Yo que también he entrado por. Y no sectas de estas. Patria, de Filis. Bueno, eso, estaba en un concert y, claro, tenían barraje y una gaira B. Bueno, sin salga a B. Y van pues ya bastante, un par de judicats. ¡Teléfono! Ah, no. Ahora estás escuchando un teléfono, I igual. igual. Ignorarlo. Bueno, y a total, que estaba en Tucan y en vez de una canción vaig para, vas mirar al Bert y a mamar una cara de esquizería y di a decir: Tío, vas súper borracho, sí. no vas a digar tarambas, i vaig estar a la drugą canso riem-me tot el rato, no sé. Ja crec que... al dia que l'Albert quasi ens eixa sense tocar, perquè nada massa borratcho... Oh, no, no! no estava en un stand de que que I la l'opinacją. Sí. Ahí está el tío diciendo... No, yo que yo no toco, joder. Que yo no toco, tío. Eh? Que no oh. toco por culo aquí, da, O al dia, dia que va venir, després d'un partit de rugby, ah, sí? amb la sella trencada que van al Balavallebrón, al Vamfica Punts y el doctor le dijo, sobre todo, no te muevas las cosas. Y va, le vas preguntado si podías tocar la batería o cómo era. Sí. sí, bueno, le va sí, se ve rió y ya está y se fue. que ibas diciendo, "Oye, ¿em puedo ir a tocar la batería ahora?" ¿No? O que I sí? no. Vale. Y dijo, "Bueno, pues me voy a la báscula." Sí, sí. Eso esto fue bueno, ¿eh? Sí. Ahora no sé qué estás en actitud. No sé, operation. o que pateo tres cuerdas a un concierto o algo así. Sí, pues eso es habría, pero bueno, romper cuerdas Es no, algo o sea, clásico ¿no? Sí, es algo clásico Creo que no es ninguna anécdota De los grupos Nos comprenden No, pero tres cuerdas También está una burrada ¿eh? sí, sí. Pero tres cuerdas ¿Hemos llegado a ese límite? Sí no. <risa> Ma Madre mía ¿Alguna grupa ha salido? Tampoco ha habido suerte ¿Gruppies? ¿Qué es eso? <risa> es una anécdota Es una historia Que cuenta la fantasía Y la Ya, cuenta la leyenda no, sí. Eso creo que solo pasa En el pop y esas cosas ¿eh? <risa> no la Bueno, bueno no me has tenido, no tenido para ir creo. Bueno, eso es privilegio. Comentabas antes que tenéis una gira. Sí. Aparte de ella, tenéis algunos conciertos más próximamente. Sí, bueno, dentro de la gira también este sábado tocaremos en Turayó, cerca de Vic, en, en la sala Eclectic, con, bueno, con, con el grupo que estamos haciendo ahora, que es Until Better Days Com. Y nada, es parte de la gira. La verdad es que la gira ya está a punto de acabar. estamos, hemos hecho La gira ha sido más en julio que, ju, que junio. Reseña, que ¿no? junio que julio, perdón, si es que me confundo. Tengo dislexia. Bueno, un poco. Bueno, poco. <risa> Tengo completamente. Bueno, total, que. ¿Ves nada. que va a aumentar el nombre de Amorita en la tabla ¿verdad? Sí, deberías ver. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí hay una escondida. Seis. No, no. Bueno y eso, y nada, este sábado tocaremos ahí en Turello, si os queréis pasar, la gente de Vic o por ahí De que nos han censurado el Vircor, eh, que íbamos a tocar el viernes Sí, íbamos no? y a tocar este viernes en el Vircor, que no sé si lo conocéis, es un festi que se hacía cada año en el Casal de las Cors Y bueno, bueno yo, bueno, no, so, yo no soy de la organización, pero... El ayuntamiento, muy hipócritamente, ha dicho que hacíamos apología, o bueno, hacían... Apología de la cerveza y que <risa> cuando el patrocinador claro, de Estrella pues Damm entonces es, es malo ¿sabes? eso lo dice un país que está patrocinado por Estrella Damm sí sí pero bueno bueno sí. nosotros no organizamos el evento y tampoco queremos meternos mucho pero bueno no, no. decir eso que ha sido lamentablemente censurado y nada no el año que... Bueno, wow, así que las festas mayores también son eventos fun, eh, subvencionados sí, Es totalmente ¿sabes? Es totalmente hipócrita, igual. Grita, igual. Estamos, estamos, eh, cuando eh, se si entregamos de eh, la noticia sí. estábamos bastante cabreados. Cuando tú, ¿no? interesa se hace, cuando no interesa, estamos Ahí está, ahí está. Bueno, y esto, este sábado, luego... ¿Domingo? ¿No, luego? No? Sábado, sábado, domingo. Sábado, sí. sábado, domingo. Sí, este sábado, en Turayo El sábado que viene, el día 14, juraría... Bueno, estaremos en la sala Mephisto, que bueno, ¿Sí? hay un festival para la gente que le gusta el hardcore y el estilo y el metalcore, sobre todo también. Hay un festival muy guapo que es el Brutal Noise Fest, que se hace en la sala Mephisto el viernes 6. 6. Y, y sábado 7, exacto, no, he, dicho, he dicho 14 antes. Viernes y sábado 14. El, primer, el, primer, el viernes es más de metalcore. De metalcore. El y metalcore? El, sí, y el. Y el y el sábado que tocamos nosotros eh, es más de hardcore tocan alias Jacta est confesión y no sé con no sé con estos son extranjeros y bueno y luego de aquí de Barcelona tocamos crack the 29 until better days come y también oblivion, Cle oblivion que es Climbing un grupo y y no no no no, no. Hostia. y clem y the crown bueno son clemming the crown y, y Oblivion es, son dos grupos que de, bueno, que están empezando ahora en Barcelona de, de hardcore y la verdad es que le están dando bastante caña y son buenos grupos para ver. Sí, es bueno que, sí. que señalan grupos a... bueno, Para que hardcore Barcelona, que eso es, se necesita mucho, la verdad. Ahora que lo comentáis, ¿hay bastantes grupos hardcore en Barcelona o a nivel de España? <risa> a nivel de España, bueno, sí, hay. Dejemos, bueno, no de ahí. Que vayan los conciertos. No. Ahí es el problema. La cosa es que hay <risa> muchos grupos... Y la gente va a los conciertos de sus grupos mismos o, o de sus colegas. Y a veces ni eso. Y bueno, está bastante cosa chunga la cosa. Cosa la chunga, iba a decir. <risa> está cosa la chunga. Y nada, luego este sábado, el sábado que viene, y luego el domingo siguiente, o sea, estos tres últimos... Estos tres fines de semana, estaremos to tocando en Ruquetas, en el casal... No, eh, en, en el... Sí, sí. En el casal de Ruquetas, con ancor que son unos suecos... ...que hacen así una hardcore también muy interesante, ¿verdad? Son, son bastante buenos. Y luego eh, Culapsa, Kula, que es un grupo de hardcore también de, de aquí de Barcelona que lo hacen muy el bien. Que, de exacto, que hacen, que hacen todo hardcore, todo el CD que han sacado último, todo el hardcore que hacen es en, es en catalá. Que ahorita está muy bien. Sí. Y luego toca otro grupo que sinceramente no sé pronunciar su nombre. Porque se llama Ceprit, algo así Sí, le siento no saber el número ahora Pero bueno Bueno, decir que toda esta información Está colgada en nuestro Facebook De Cradle29 Y nada, ahí podéis encontrar spam. To, to, spam. Todo el spam que creáis Todos spam. los eventos En las fotos de Hemos hecho un cartel de la gira Y ahí está toda la información Así que si voleo sea, Ya sí jeśli nie zapomniesz spam, ¿cómo podemos contactar con vosotros aparte de Facebook? Ole, descarga vuestro. No, sobre todo Facebook, también. También. Também. Via mail es crackdal29.com. O hardcore29 también. Google Groups. Bueno, pero Google Groups Sí, pero también. Bueno, es igual. Donaremos oficial que Si queréis encontraros, nos encontráis. No, crackdal29 al mail es. Caractal29, tal cual, sin números, para eso escrita en catalán y en letras, arroba gmail.com. Después al Facebook también tenemos al bancamp de Caractal29. Están todos los CDs. Sí, están allá todos los CDs, los, los dos CDs y la, y la demo, todas las lyrics, todas las canciones, te puedes descargar, descargar la tuita. Y también tenemos MySpace. Y... Un poco dejado de la mano de Dios, pero... Y Shark también tenemos una página, o lo que sigui. Y bueno, alli, busca... Menos en Spotify. Sí, menos en Spotify, que, que pagar y ¿no? Y a YouTube también. Diría a YouTube bastante... también puedes buscar. La cosa es que es bastante sencilla puse a Google... Si quieren se no de... encuentran, Sí, ¿no? por lo que estoy contando... Poses a, poses a Google crack del, 20... crack del 29 Barcelona, o Crack del 29 Hardcore, no puedes Crack del 29, porque si no parecerán. Noticias da, de, de los años 20, de la Sussex Historic. me estaba ocurriendo que realmente no os lo hemos preguntado, pero ¿qué habéis escogido? Esto? No, <risa> no <risa> <risa> hagas esa pregunta. <risa> Estamos deseando que ¿Todo? no tengamos la versión ¿Todo? oficial A ver. o la versión no, todas. La la buena. La oficial <risa> y después <risa> la verdad. La claro, que, bueno, eh, tiene que ver un poco con. Bueno, después descubrimos que no fue el primer crack de la historia económico, pero bueno, ya no cambiamos el título por el crack del 17, ¿no? Pero, pero bueno, viene un poco a partir de esto y también haciendo la jugada un poco de, de crack de fumar. De, el 29 es la mejor cosecha de Pero crack. no nos metemos crack. Nos crack. lo inventamos eso totalmente y muchas y mucha gracia y en el momento que tenemos 15 años o 16. La, la verdad. Y lo hemos mantenido. La pero bueno, la versión oficial es eso, el crack del 29... La, Tiene también que ver con el ascenso del, del fascismo y tal. No porque somos nazis, sino porque es, es un punto de inflexión en la historia, en el que se tiene que actuar el... más que nada. Y entonces. También que el grupo nos. El no sentimiento sé, más grande el, del capitalismo. ¿eh? También. El, el nombre también no fue, nos parece bonito. <risa> y también que el, el nombre nos parecía bonito y. Si lo mirabas, hay dos tres dos letras, hay dos palabras y un número ahí, no sé. Es extrañamente feo, pero sí. bueno, sí, sí, sí, que... realmente no es sí. tan feo. Además va a estar al cervell de la peña, pero sí. realmente Así que realmente es <laughs> una <té> una respuesta <laughs> bastante difícil la pregunta. Bueno. Bueno, que curioso. Es un por la cara, pero tenía sentido, ¿sabes? Entonces ya le buscamos sí, no, nosotros el ser, sentido va, que va a ser fue una broma después intenta trobarle el sentido, yo creo, ¿no? Bueno, en moment yo personalmente <laughs> Claro, es que... Manel? Yeah, puede ser. Hola Manel. Eh, que Hola Manel. Hola Manel. Hola Manel. A mí va a ser que me va a pasar toda la música buena del mundo es cuando tenía 15, 14 años. ¿no? Gracias Manel por no pasarte sí, esos paismanes, tío. Depende de ti muchas cosas. Bueno, pues, eso. Y watch for Lambell y sí que venía aquí y después. Watch la intuidina, poco a poco. Porque... <laughs> Pero. Qué bueno, que sí. Siguiente pregunta. Bueno, realmente no tenemos más preguntas. Ya, hasta que han llegado, que pues si queréis contarnos algo, lo Si que queréis aprovechar que tenéis el micro abierto y soltar lo que te la gana. Si queréis, os cantamos algo. Ay, ¡Ay! ¡Ay! Ya está. Hasta ahí nuestra. Vaya, pensaba que ibas a cantar, ¿eh? ¡Ah! Te lo he pensado, ¿eh? No, yo es que. Nada. Yo si nada. continúo, se ve que, se ve que es afino ya. Sí yo nada decir eso que si si os, si os parece inter si os ha parecido muy interesante la entrevista Entonces, muchas ganas de escuchar más música buscar con, con todos los sitios que os, os hemos dicho antes y nada que también agradecer aquí a los contertulianos De la radio para. Pues a perder, a sí, puta madre, tío. Me la puta me me ha sentido voz. Se agradece, sí, agradece sí, mucho sí, que, que la Estoy asintiendo, sí, sí, sí. Luis, Vamos a quedaros con nosotros si queréis ahora un ratito más. O sea, Seguro eh... que lo haremos sí, claro sí. que Unas sí, claro. cerve... Tienes, Tienen cervezas a un euro. Todos los grupos de Barcelona, sobre todo que vengan aquí. Y <risa> es Moritz. Cerveza... Y es Moritz, no es sí. San Miguel. Por fin. No, no San Miguel no. Final por aquí, aquí, San si San Miguel. Yo prefiero Estrella Hemos dado una no, imagen de no drogadictos borrachos que en el fondo. Moritz está muy bien, la verdad. Tengo con la falta, claro que sí. También hay Fanta, creo no, mira, Ahí está, ah, y Fera, además y Sí, hostia, y también Fena. desmentir un poco Sí, claro. es que parecemos mira, aquí Que somos hostia, unos no me No me escribo Pero defender también que Anchor, tío Por ejemplo, el grupo sueco que viene Es un grupo de hardcore que Que defiende la postura Ante el sistema, ¿no? De no tomar drogas ni y, y también del no, no maltrato animal Veganismo Veganismo y, y esas cosas bueno, Que también hay mucha sabes, profundidad también. Yo no me escribo a nivel usuario, pero sí que me escribo las ideas, ¿me entiendes? Exacto. No? Y o sea, entonces no, no, también no. Nos, nos gusta no, un poco no. comentar este, Exacto. este aspecto del hardcore que también es no, muy positivo. No, no, no somos straight edge, pero el movimiento que hay, quieras que no, mola porque son gente muy, que se implica mucho y quieras que no ayuda a la escena de, de aquí, España y Cataluña, que la necesita. Así que eso. Sí, sí, sí. Pues lo dicho, crack. Muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. A vosotros. A vosotros. Ya, Cuando queréis volver, estamos a casa. Uy, y no nos dejes esto. Podemos <risa> en <el risa> lista, a si queréis tocar aquí en el generador. No sé si habéis Hostia, venido aquí otra vez. ¿Cómo? cómo lo que es el generador? Cuéntame. Bueno, el generador <risa> es un espacio musical aquí en Campasté, gestionado con la radio y tal, y bueno, que van viniendo grupos. Como cualquier espacio musical Para tocar Pero para hacer conciertos Eso sí Sí, sí, sí. Ah, pues mira, Lo tenemos claro. en cuenta pues mira, hacemos un concierto Yo, En directo aquí Para la radio hostia, no. Vale, pues ya lo hablaremos <risa> es Que El of Brains Creo que, <risa> que ya va para, <risa> ya. para allá Sí, Pues antes de despedirnos Vamos a dejar El tema de así seguir ¿eh? ya, De qué sí. trata este tema Pues bueno, que no comer, yo creo que, que es un poco dual es que, sí, vale. el tema, porque Exacto. trata un poco de, de mantener tus principios, pero también trata un poco de, de la gente que, que por nada del mundo los cambia, que no está abierta a, a, a ideas nuevas. ¿no? Sí, que bueno, que es, si eres de una manera de ser, pues no te tienen por qué cambiar ni piensas cambiar si tú crees que estás haciendo lo adecuado para ti. Y así seguiré. Y así seguiré. Nie, Zgadza Jutem, par la llivertat d'expressió, ocupem el dial. Radio RSK al senzat punu d'a la FEMA. Ascolta Radius Libres.